decir las palabras se apagan allá por donde pasó entro en el lugar en una oficina en una sala y todos los ordenadores se estropean es como si los humanos o como si la mente humana influyera sobre las máquinas leyenda realidad debatimos esta noche sobre este tema Y piensa que sí, piensa que tienen un poder sobre los ordenadores en la mente humana y sobre las máquinas en general, Josep Guijarrot. muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, buenas noches, Silvia, buenas noches, oyentes Besitos. y contertulios. Recién llegado de Madrid, que hemos estado el es congreso, sí. y allí los ordenadores, ya te digo yo, que funcionaban con la mente. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Con la mía. Ah. <risa> yo, yo les decía, cuando tenían que que ponerse en marcha y cuando apagarse pero bueno, si avalamos ya en serio eh, el tema tiene distintas aristas no es lo mismo influir en un ordenador mentalmente desde una óptica parapsicológica a influir mentalmente con toda una serie de dispositivos que sí se están desarrollando y que van a revolucionar la tecnología y la forma en la que nos eh, relacionamos con ella me explico desde el año 2016 el darpa esta eh, curiosa agencia de investigaciones y proyectos avanzados para la defensa estadounidense pues puso en marcha una interfaz neuronal es decir no estamos hablando De, ...de un mecanismo, de un casco... ni. ...no, no, estamos hablando de algo que ya está... Eh, ...anclado a nuestro cerebro... ...a nuestras neuronas, por así decirlo... ...que se eh, vale de las mismas, de nuestros pensamientos... ...y de cómo estos pensamientos son después decodificados... ...para decodificarse en forma de unos y ceros... ...es decir, en lenguaje binario... ...para que un ordenador pueda decir, abre Windows, eh, ponme el ratón encima de la letra A, etcétera. Es decir, estaríamos utilizando el eh, ratón, el ordenador, gracias al poder, entre comillas, de nuestra en, de nuestra mente. Esa sería una vertiente. Y la otra, que también defiendo, ¿eh? es. Eh, y también está probada, es los pulsadores eh, que se llaman GNA... Pulsadores eh, que, por así decirlo, cuando tú aprietas el botón llevan eh, o sea generan aleatoriamente unos y ceros, normalmente están programados para que produzcan la misma cantidad de ceros que de unos, es decir cien ceros y cien unos, pero que cuando una persona interfiere mentalmente por así decirlo, con un poder telequinético. Luego, si quieres, podemos profundizar en si es telequinésia o puede ser cualquier otra cosa. Desestabilizan ese factor azar y si, por ejemplo, está pensando en más unos que ceros, pues se da la circunstancia de que de forma milagrosa salen más unos que ceros. Es decir que sí al poder de la mente en la influencia de los ordenadores. Uno de nuestros oyentes eh, en ABS, eh, que siempre está al tanto de todo lo que decimos, con Almodiá Rosavientos, eh, nos manda el enlace a un artículo, a un reportaje que se ha publicado en la web espaciomisterio.com, que habla del de enigma de los hombres eléctricos. Es un, poquito, un poquito habla sobre este tipo de personajes eh, que parecen influir de alguna forma... Son los farolas de toda la vida Ahora son los apagados ordenadores sí, los, los abraza farolas también Sí, eso es otro, otra cosa otra Eso es otra cosa es interesante. Y, bueno, ¿Cómo, yo... ¿Cómo, ¿Cómo más los, los que, que se chocan Contra las farolas también? también. también. también. Yo conozco alguna <risa> no, yo yo, bueno, yo creo que vamos, estoy también de acuerdo un poco con lo que ha dicho Josep en cuanto a que efectivamente cada vez la interacción que vamos a tener con, con la materia a través de determinados dispositivos tecnológicos va a ser revolucionario y lo vamos a ver está ya en el horizonte de, de nuestras vidas, por así decirlo y luego ya más complicado es la cuestión de si nosotros somos capaces de actuar sobre la mente y si tenemos algún tipo de de actividad electromagnética que, que interfiera los dispositivos tecnológicos yo creo que eso es bueno, yo creo que evidentemente ahí sí que tenemos una, un, una energía que podemos medir y en ese sentido no, yo creo que está claro que no tenemos esa capacidad, o sea, ni siquiera el cerebro tiene esa capacidad de generar esos campos electromagnéticos para poder interferir otra cosa Mira, es, ya hablamos eh, de, algo, de algo desconocido, que ya entraríamos en algo telequinético y que efectivamente interactuara ...con los elementos si fuera que apagar... me, me, me llama la atención porque eh, estábamos hablando de esto de generar energía hace pocos días tenía oportunidad de ver un vídeo eh, filmado en la India y en principio sin trampa ni cartón del prodigio de un niño eh, cuyo padre es electricista para Masinri que es capaz de encender bombillas LED simplemente eh, tocándolas eh, según los científicos es capaz de, eh, digamos, generar hasta 100 vatios de potencia eléctrica. El problema, porque dicen los científicos que esto, en teoría, seríamos capaces de hacerlo todo, es decir, que todos tendríamos esa capacidad de apagar o encender farolas, como sugería Bruno, es que eh, deberíamos poder concentrar... ...toda la energía de nuestro cuerpo... ...en un solo punto... ...y eso es lo que es muy complicado... ...este niño por la razón que, nos escapa, que se nos escapa... ...es capaz de hacerlo... ...como era capaz por ejemplo... Eh, ...el científico eh, Pauli... ...que dio lugar a un curioso efecto... ...que se llama efecto Pauli... ...y es conocido en ciencia... ...porque eh, cada vez que entraba a un lugar... ...donde se estaba llevando a cabo cualquier experimento... ...con, con máquinas... ...esas máquinas se estropeaban... ...es decir... ...que hay algo que a lo mejor no hemos medido o no está suficientemente estudiado, que tiene la capacidad, bien sea de influir sobre la electricidad, cortándola y, y administrándola, o bien sea eh, directamente influenciando en el lenguaje que utiliza el ordenador, que es el código binario. Hombre, hay cosas, por ejemplo, que puede ser electricidad <risa> estática acumulada cuando tú tienes una determinada moqueta y vas rozándolo. Es decir, hay alguna serie de efectos ya, pero, pero tú físicos ¿tú no que no tocas son el ordenador no, bueno, pero tú puedes generar, es lo que te digo crecen en determinados contextos puede que ocurra que ocurra algo así yo no lo sé, pero te digo que en este caso estamos ante una energía que es medible, que es reconocible lo de este niño es muy claro, me gustaría saber dónde tiene el polo positivo y el polo negativo que, que hace que... <risa> no, no, no te lo voy a contar no. claro, parece un poco irónico ¿no? no, me, no, me recuerda igual que por ejemplo eso que se ve muchas veces también y suele ser también en lugares muy exóticos como, la, como Rusia, como la India estos niños magnéticos que de pronto sí. empiezan a pegarse cucharas y resulta Resulta que muchas veces, a mí me sorprende, porque se pegan latas de Coca-Cola. Cuando están hechas de aluminio no tienen propiedades magnéticas. Entonces, lo cual demuestra ahí que tenemos una noción de lo que es el magnetismo popular, que luego, claro, la, la, los ves en las fotos y te quedas un poco sorprendido de cómo lo utiliza la gente. Entonces, bueno, aquí ya te digo, si eso es así, si este niño tiene esa capacidad de encender bombillas, es muy fácil comprobarlo. Fíjate qué sencillo. Más difícil es, eh, lo que digo, otro tipo de, de escenario. Lo que tú comentas de ese tipo de pruebas que se hacen, pues es un poco la versión moderna de las máquinas que ya inventó Ryan con los dados, de lanzar dados, que era también un poco sí. interferir en el azar. Y también un proyecto a mayor escala, que lleva ya muchos años, desde los años 90, que es el de conciencia global. Que también lo que hace es trabajar con un generador aleatorio de números binarios en un ordenador. Y que luego también... Pues lo, ahí sí que hablamos de, de los estados emocionales de la humanidad, si son capaces de intervenir y de interferir esas generaciones aleatorias de números. Yo, en este caso, por ejemplo, este de, de Conciencia Global, que lleva muy estudiado, muy, lleva mucho tiempo analizado, que tiene publicaciones académicas, que nació en el entorno de la Universidad de Princeton. Eh, yo la duda que tengo es que en que la mente sea capaz de generar esa alteración en el entorno físico y en, en el entorno informático de una manera intencionada. O bueno, mejor dicho, no intencionada, inconsciente. Es decir, ¿por qué si tú ves eh, lo del 11 de septiembre, de pronto vas a alterar una secuencia de números mmm, aleatorios que no sabían ni que existía? De Entonces, todas formas, a mí me, me, me resulta bastante extraño, ¿no? Cuéntame, ¿qué explicación tiene el hecho de que yo conozco a una persona, por ejemplo... Y tú también conoces a esa misma persona que entra a un sitio, entra a una sala, entra a un despacho y los ordenadores a su paso se fastidian. Pues que ha pisado un cable. No. No, no, no. No vale. Bueno, pero lo has descartado, lo has comprobado. Sí. sí. Claro, habrá que ir descartando variables. Claro. Oye, a mí me pasó una vez una cosa rara con, con, con el tema de los ordenadores. Ahora que estáis hablando, me acabo de acordar. Yo una vez escribí una novela y me acuerdo que se la pasé a una amiga para que le echara un vistazo, me dijera que le había parecido y todo eso. Entonces ella se la estaba leyendo en un iPad y me dijo, tía, media novela hay unos símbolos muy extraños aquí. Y yo decía, ¿qué símbolos? Y me decía, sí, hay unos símbolos así como árabes o, o algo así raro y tal. Y yo decía, Ay, pues a mí en el Word no me sale nada. Y, y allá le salía. Entonces yo, pues, investigué, investigué, investigué. Y, y le di a mostrar caracteres ocultos y efectivamente me salían unos símbolos extraños en, en árabe, unas palabras. La cuestión es que yo no tenía, no tenía instalado el diccionario de, de árabe, ni tenía instalado los caracteres árabes, ni nada de eso. Y me salía en el Word, ¿vale? En un programa de Word. Y era el bismillah, es una, es una frase, una oración que se dice antes de cada oración, que significa Dios es misericordioso, no sé qué, no sé cuántos. No le di mayor importancia. Pensé que a lo mejor era, pues, yo qué sé, pues que combinaciones de teclas daban lugar a eso, o que, ¿sabes? Investigué por todos los medios si podía ser un virus no, o virus, lo que fuera y tal, y no, no encontré ninguna explicación. La cuestión es que ya fuera del Word, Recuerdo que, que una vez estaba haciendo una entrada, yo para eh, aquellos entonces tenía un blog y subía, subía entradas a, a, a la página web. Era, era un blog, como un cuaderno de bitácora, ¿no? Escribía sobre cosas o sobre reportajes que había escrito, lo que se me pasara por la cabeza. Y recuerdo que en, uno de esos, en una de esas entradas, que ya no, no era ni Word, ni en un procesador de textos, ni nada, era en un blog, es decir, en internet. O sea, en, en, en vosotros sabéis, ¿no? Cómo va el WordPress. Subes, es como si entras en Facebook, ¿no? Eh, subes, eh, metes ahí tu nota, la escribes y tal. Recuerdo que mmm, publiqué una nota y que de repente yo un día voy a editarla, ¿vale? Yo yo la, la nota la vi normal, pero cuando entré a editarla al editor, a la caja de texto de edición, me veo los mismos símbolos y la misma palabra. <ríe> y ahí ya dije, uy, esto es un poco rabete. Y, bueno, y me parece ha... muy raro porque... Nadie te había hackeado el ordenador. No, no bueno, por supuesto pero que no. No, sé si te... no pero yo me imagino, no sé si sería también que luego tiene procesos de actualización, de que trasladarse información oculta, de que hay actualización también y captación de fuentes automática, ¿sabes? O sea, que habría que mirar ahí a No, pero es que ni siquiera procesos. era una combinación de sí, palabras. Por, por, por, porque las palabras por muy... que yo estaba escribiendo en la novela y las palabras que yo había escrito en esa, en esa, en esa entrada de, de Word... No no se parecían ni tenían nada que ver ni era una combinación de palabras que daba y de dónde salían los símbolos árabes yo ni siquiera los tengo instalados en en, en, en en mi ordenador o sea es que era una cosa muy extraña y me sucedió más o menos en el mismo mes no pero aunque no los tengas instalados si tú creo que si tú lo pegas y luego no tienes la fuente instalada sabes se mantiene ahí oculto no te lo no, muestra no, no, no, no lo pegué yo es que no lo pegué yo, yo escribí no sé. yo, yo lo escribía no pegaba ni siquiera sabía lo que significaba recuerdo que, que se lo pregunté pues en, en, había, hay, hay mucha población árabe en mi pueblo y se lo pregunté a uno que pasaba por, por la calle que por oye, ¿qué significa esto? la gente puede, puede votar en la encuesta, colocar a Javier Savillano en el perfil de rosa Rosas y los Vientos, con Almodiá rosa Vientos, ahí está esa encuesta sobre si la ¿La mente influye o no en los ordenadores? ¿Nos dice los ordenadores u objetos físicos? Nos dice Rosa Alonso, yo no puedo llevar relojes, no me duran ni un mes. Alguien mencionaba también el caso de Uri Geller, que era capaz aparentemente, ¿eh? con la mente de parar los relojes. Oye, pues de yo, yo necesito eh, uno que me lo arregle, ¿eh? porque está parado desde ayer, o sea que si hay un ras, voluntario. Raset <risa> ras, ras, ras, ras, dice con Almedía Rosavientos, yo apagué una farola sin tocarla jugando al fútbol con amigos en la calle. Y dice Iván Martínez eh, con Almedía Rosavientos eh, también que a los del PP les pasan cosas raras a los ordenadores... Sí, ...y <risa> los discos duros y <risa> estas cosas... ...y Radio Jaleo nos pregunta y nos dice... ...¿dónde anda Manuel Carvallar esta noche? ...mano, muy buenas... Muy buena. ...andar anda poco... Ah, ...sí, ando sí. a, a, a bueno, ...que se ha hecho una cosita en la perna... ¿eh? Sí, sí, sí. Nada, bueno, sí. no. ...nada grave... No, yo, Oye, pero ...yo es ve... que pienso justo lo contrario... ...yo creo que es el ordenador el que influye en mi mente... Porque como estoy convencido de que mi ordenador está poseído, estoy pensando en llamar al padre Fortea para que le haga un exorcismo o lo riegue el agua bendita, a ver qué pasa. Porque... Ah, Generalmente, que... sabes que va bien, Manuel, resetear. Es el remedio fantástico para todo bueno, yo directamente le doy con la garrota y suele, suele, suele, le saltan las teclas pero suele reaccionar bastante bien pues mira, ahora que dices eso de la garrota es, pero, pero, es muy sabe, curioso pero una cosita, que antes estabais mencionando varios experimentos y yo creo que viene muy al hilo los experimentos que hizo en su día siguiendo precisamente el desarrollo de Rhein con los procesos aleatorios con los que empezó a experimentar en Duke eh, las investigaciones de Helmut Schmidt en Alemania con generadores de estroncio 90 intentando replicar efectos psicocinélicos precisamente a nivel radioactivo, ¿no? Creo que eso tendría más que ver con el tema de las Bueno, máquinas. no, el, el, lo que utilizan en, en lo que hemos comentado el proyecto de Conciencia Global, eh, la generación de números aleatorios, creo que utilizan isótopos radioactivos para que no generen falsos números aleatorios. Y esto, eso. además, lo sabe muy bien Óscar Iborra, porque él fue uno de, de los que intentó traer uno de esos ordenadores aquí a, a la Universidad de Granada, instalarlos. Giuseppe, es que, sí. además, eh, es cierto que En los últimos tiempos se han registrado muchos eh, fenómenos extraños, independientemente de su origen, de sus eh, características, pero parecen tener los ordenadores como campo de acción. Puede ser. Déjame, déjame antes profundizar en algo sí. que me parece interesante, porque decía, decía Juanjo, bueno, no sé qué relación puede tener eh, un ataque a las torres gemelas eh, con, con los ordenadores. Eh, claro, es que todo esto va ilvanado en, en, o va casado con una teoría. Teoría que eh, de alguna manera nace con, con, con los inconscientes colectivos de Jung y la idea de que hay un, un saber colectivo de la humanidad al que vamos sumando conocimiento en la misma medida en la que cada eh, persona de la humanidad va sumando nuevas experiencias y éstas se van uniendo a este, a este inconsciente colectivo. De modo que cuando tú vas a percibir, por un mecanismo parapsicológico, que algo o vas a percibir, porque a veces esos números aleatorios avisan, es decir, eh, se desarreglan previo a un acontecimiento que va a generar una conmoción como ocurrió, por ejemplo, durante los atentados del 11 de septiembre. Es decir... No, pero eso, bueno, es que eso es un poco lo del sesgo de confirmación, porque si no es antes, bueno, no, claro, ¿por qué si es después? Eso... Y si no, ¿por qué es en el momento? Que eso es lo que te digo, que veo ahí esa interpretación Hombre, tan si... cualitativa del si experimento. si solamente fuera durante el 11 de septiembre, no, pues porque, diría porque tú sabes acepto perfectamente. barco. No porque, no, porque lo hacen... Eh, tú ves las secuencias y hay veces que la secuencia de números ha salido antes. Otras veces es que la detectan porque es después del acontecimiento y efectivamente hay esa sensación emocional en la población. Y luego, por ejemplo, recuerdo que uno de los casos era el, el submarino este famoso del Kursk sí, Kurs. ruso Que, que realmente yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, en China o en la India, podía conmover que esa tripulación estuviera en el fondo del mar. Oye, pero hay mucho ¿Sabes? chino en China, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, pero no es un eufemismo que, No, no, no que claro, sí. Hay yo, que contar con ellos. Yo es como por eso decir, veo no... que, que yo entiendo lo, la teoría que tú estás comentando, pero me cuesta mucho el cómo se puede traducir eso en que realmente esa emoción que tiene la gente. Eh, se traduzca en una alteración en la capacidad de que un isótopo genere más o menos números aleatorios. Bueno, ¿sabes? Lo que estaría probando es que hay una... Una cuestión energética, Cuando, cuando además se demuestra, que en todo caso, lo único que nos viene diciendo un poco la parapsicología es que cuando hay realmente algún tipo de efecto que se detecte eh, estadísticamente es cuando sobre todo hay intención, no cuando se actúa de manera inconsciente. ¿Sabes? Parece que ahí sube un claro, poquito es que son, más la estadística Son, y dos, aquí estamos, son dos experimentos. Uno es ¿sabes? cuando tú pones intención, es decir, hay, eh, se puede hacer un, un experimento, es decir, tú tiras 200 veces una moneda al aire. Si quieres 100 para no aburrirte. Y si 50 eh, han salido eh, unos o cara y los otros 50 han salido cruz, estás dentro del promedio. O, o un 60-40, eh, acepto. Pero si salen 30 eh, cruces, cuando estás pensando cruz, cruz, cruz, cruz, y, y, y sin embargo, eh, pues está, está pasando algo, ¿no? Digo yo. ¿Influye la mente humana sobre el funcionamiento de los ordenadores? Ya se puede votar con Rosaventos. Ahí está la encuesta, una encuesta en la que hasta ahora el 43% de nuestros oyentes dicen que sí, el 57% dice que no.